Recordamos que sintonizas e s el 101.8 de la FM, escucha Radio Topo. Y aquí empieza tu cita de dosis semanal con el s k a l Reggae de Más Ritmos Calientes. Comienza de nuevo Escándalo en las Ondas. Go, be, be, go. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Pues ya sabéis, estáis sintonizando el 101.8 de la FM, Radio Topo. Y esto es Escándalo las Ondas. No, pues esa cita de Ska que tenéis todas las semanas aquí en el 101.8 con la mejor música.、Eh, hoy tenemos a d a más un programa completito. Hombre, como siempre. <ríe> <risa> como siempre, como siempre, pues eso, muchas cosas tenemos por aquí. Alguna que otra cosa nueva, ¿no? Que nos no llega. Marontown, Vivan h m m a r k e t e Zartaco a Sí, los de Tafalla. Escavidean. Sí, que os pusimos la semana pasada y esta semana hay que volveros a poner. La semana pasada me parece que dijimos aquí en directo, bueno, me dije, <ríe> que eran de Euskadi, pero son, son navarros, son, son, son de Pamplona. Bueno.、Eh, bueno sí. sí, sí ¿Eh? Geográficamente. <ríe> no, no vamos a entrar en ahí, polémicas.、De. Déjalo también es que también os comentaremos el concierto que tuvo lugar la semana pasada de g r a m o f o n e All Stars, que estuvieron en la Sala López. Un conciertazo, bandaza. Menuda Big Band, por favor. Si os gusta el SK, no os podéis perder directo, el directo de esta Big Band que es impresionante. Sí, además, bueno, ya se lo remarcamos a, <risa> al señor que lleva el cotarro. Por favor, en domingo nunca más. Sí, bueno, el domingo、okay. es más complicado, pero de todas formas,、sí. aún, bueno, luego comentaremos,、sí. pero aún estuvo la sala, estuvo buena, bueno, buena, buena pulencia para otros conciertos de SK a、sí. y demás. Sí que tuvo buena、sí. a pulencia, pero eso ya os lo comentaremos cuando, cuando hablemos del concierto. Esto y mucho más, pues aquí ya sabéis, de 8 a 9, de, de 8 a 9 en el 101.8 de FM, estos es escándalos son das. Como siempre, no puede fallar en nuestro programa esta sección, la primera sección con la que abrimos el programa, que es la birrería de Escándalas Ondas. Hoy por fin, mi compañero、uh, puede、sí. degustar la cerveza que, que vamos a presentar antes de, de, de, de, la, de la apertura. Sí, ha habido un error de protocolo, ha habido un error de protocolo y bueno, pues hemos abierto las botellas antes de tiempo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pues、sí. eso, de todas formas, como esta cerveza es una、eh, Dirty Bastard. Sí, Dirty Bastard. Ya probamos aquí una que se llamaba. Eh. o s t i a m á s te lo he dicho antes, eh. Sí, me lo he dicho、eh... antes.、Oh. Uh, sí, sí, sí, sí, sí. Además la probamos hace poquito.、No、es、bueno, que Bastard es de, también es. Es de la, es la cerveza,、eh, cervecería estadounidense Funders. Una cervecera que hace cositas muy, ¿Sí? muy ricas. Además, creo que hace poco trajimos una de Funders también. Hace、sí. un par de semanas o tres que nos gustó y. Bueno, y a está. Por lo que he ido probando ya, no está nada mal. Muy rica, así que vamos a darle que si no, nos la veremos antes de que empecemos la sección del programa. Pues nada, empezamos Escandalas Ondas. Como siempre, empezamos con la birrería Escandalas Ondas, nuestra sección dentro del programa dedicada a cerveza adhesional. Hoy con esta magnífica cerveza, esta Dicti v a s t a r s que escuchamos la sintonía y te pasamos a presentar ahora mismito. Así que, compañero, un d o saludados, honores. s d e l i c i o s a ん h Anunciado a el compañero, y tenemos aquí una cerveza de la cervecera Founders llamada Dirty Bastard. La cerveza que no nos acordábamos antes se llamaba Arrogant Bastard. Arrogant Bastard, que era, era de otra cervecera, pero también muy rica, muy rica, sí. La, esa es una c e r v e z a de tipo Scotch Ale. d i p t y Bastard es la más famosa de la cervecería estadounidense Funders. Lleva nada menos que siete maltas diferentes, la cual le confiere un carácter muy complejo y, sobre todo, maltoso. Claro está. En copa o en vaso ancho maño es de color marrón rojizo oscuro. Turbia y con una fina capa de espuma bastante escasa. El aroma es ligero y maltoso, caramelo y leve regaliz. Es en boca donde esta cerveza explota, ya que hasta aquí simplemente es correcta, pero el sabor es muy bueno, muy dulce y llena de matices como frutas maduras, café, especias y sobre todo caramelo, pero con un amargor que lo equilibra y ligeras notas a, a, a calor de alcohol y a humo. ¡Ay, cómo nos gusta eso! ¡Ay, el humo, el humo! Y según nos cuentan aquí en el blog que estamos fusilando hoy, p u es es una cerveza densa, sabrosa y compleja. Ideal para beber con calma, ya que tiene 8,5 grados, aunque no se notan.、Sí. No se notan. Nada, decirlo. ¿no? En copa pequeña pone. No lo compartimos. Nosotros somos de vaso ancho maño. Somos vaso ancho maño o, sí, sí, sí. o jarra donde esté. <risa> y bueno, pone que lo mejor es disfrutarla lentamente tras una copiosa comida o cena. Pero mejor cuando bajen las temperaturas. Bien, por eso no hay problema. Pues nada, compañero, ¿qué te parece esta, esta cerveza? Está muy rica, tiene eso, como dicen, un puntito dulce, pero no, no empalaga, o sea, simplemente que sabe más dulce que otras cervezas. Es una escocha, tipo Scotch Ale. ¿Mm? Yo tampoco sé lo que es. Yo creo que además parecía una Porter, pero, pero si os dices que es Scotch Ale, pues Scotch Ale.、Eh, y luego también lo que comentas tú, es una cerveza más dulce de las que tomamos aquí, pero sí, una, un dulce equilibrado. Es decir que. Sí. s í que también, luego, también ese, ese amargor. Lo n e l e Con ese toque también de alcohol, de humo, vamos a decir así, eso ya. Me no, falta pues, el cigarrito. <risa> <risa> sí, y, y luego eso, sobre todo, pues eso, una, una cerveza muy dulce. Pero, yo, como decimos, un dulce muy matizado y.、Sí. muy, muy limpio. O sea, que no es. Sí, a ver, que nadie se crea que sabe a caramelo. Es una cerveza que sabe a cerveza, lo que pasa es que eso, predomina un poquito el dulzor sobre、sí. el amargor. Sí, como dice Por... aquí, caramelo y un leve, y un leve、sí. toque a sabor de regaliz, pero leve. O sea, es decir, muy dulce、sí. para otras cervezas, pero u n a cerveza muy rica, vaya. Muy rica, ¿no? Además, la Funder, si corres una cer cervecera que ya hemos hablado de ella en alguna ocasión.、Sí. Es una cerveza estadounidense que hace unas cervezas impresionantes. Y bueno, pues esta le ha salido Bueno, chapó. O s sea, que,、oh, yeah. que, que recomendada desde Escándalas Ondas. Y como siempre, vamos a maridarla. Nosotros la maridamos con música, otros la maridan con comida y demás, pero nosotros la maridamos con música. ¿Y qué me tienes por aquí preparado, compañero? Sí, pues bueno, aunque la cervecería es estadounidense, pues como hemos dicho, es una Scottish Ale.、No. Así que va a meter un grupo escocés, porque además ayer Escocia <risa> se ciscó a Inglaterra en el Seis Naciones y hay que hacerles un homenaje a los escoceses. ¿Así ganó Escocia? Sí, señor,、sí, sí. dejó a los ingleses por el Fiemo. Bien, ahí. <risa> Un poco de r u g b y ¿no? un poco de deporte aquí en el Sanders Ondas.、Sí. Venga, pues vamos con esta banda escocesa. Sí, Big Hand es una banda que no, no conocemos, yo creo que no la hemos puesto nunca, pero bueno, es, viene de un recopilatorio que sí que hemos puesto alguna vez, el Trembling Eart, que es un recopilatorio de, de Ska Escocés, que sale, pues creo que es un doble CD y salen sale por r ó n de grupos escoceses, muchos hemos puesto por aquí ya. Y bueno, pues estos no los habíamos puesto. Así que nada, para celebrar esa victoria de Escocia en el Seis Naciones, os vamos a dejar con Big Hand y el tema Magnet. 16 Escándalas ondas, comenzamos el programa de hoy. Comenzamos como no,、pues、comentando el, el concierto que tuvo, la, tuvo lugar la semana pasada en la Sala López, además justamente domingo,、sí. eh, en el que actuaba esa magnífica banda de gramophone All Stars. Sí, salimos、y、pitando、bandas. de aquí del programa, hicimos una escala técnica en el mesón f a m o l a n o unas cervecitas y una tapita,、sí. no, no v i Y aún llegamos Que c o m e n z a d o el concierto,、sí. pero vamos,、bueno, un par de canciones solamente. Y después, bueno, pues vivimos el directo. Unas 100 personas más o menos lo acudieron para un domingo.、Sí. Yo creo que estuvo. Yo me, yo me espero que haya venido menos gente. Hombre, pues sí, la verdad. Nosotros hemos montado conciertos e n sábado en los que ha venido bastante menos gente. Exacto. Que... Sí, sí, sí. ¿no? La verdad que, que, que, que una, de q u todas formas, es una banda que, que es lo que hablamos, que es para verla en directo. O sea, que bueno, sí, ahora sí. presentaban su, su nuevo disco, lo que tenemos por aquí, en modo virilo, que es el Maragasoul, que ahora presentaremos. Bueno, todavía no. ¿Lo has escuchado o no? Eh, no, no, no. Todavía no. O sea, lo he escuchado, pero por internet. El vinilo que pillamos el domingo ahí está en casa <ríe> sin quitar el precinto aún. Bueno, que todavía no lo he podido escuchar, pues eso, presentar en Sumaraca Soul y una bandaza, vamos, un directo excepcional. Músicos, vamos, Cupieron, ¿tenemos? Cupieron. Eso, Cupieron, no, Cupieron. a d e <ríe> m á s t e n e m o s la duda a ver si podían entrar en el escenario de la López. Y efectivamente, en Justi justitos, justitos, <risa> estaban ahí bien pretitos, pero, pero bien, bien, sin problemas. Sí, sí, sí, muy profesionales, lo, lo hicieron muy bien, con reivindicaciones de, en, en momentos dados. Que...、Ah, sí, no, además, mira, a mí eso me pareció muy bien, porque es un Es un grupo, pues, o sea, a ver, música la música es música, como dicen por ahí, ¿no? Pero estos no, en, en las letras y eso, no, no tienen letras panfleteras ni nada, se dedican sí, a hacer no, música. No Pero bueno, pues ahí en 30 segundos i t dejó clara su. Sí, es, Bow, un el, es un grupo catalán. Sí, el que、eh... monta esto, pues dejó clara su. Su、Susposi、posición. De, posi bueno, la posición de toda la banda, ¿no? Que, cada, sí, sí. que decía que cada bolo, pues bueno, por、pues, lo menos tienen ese, ese pequeño espacio para, pues bueno. Hacer determinada, ¿no? Sí, bien, Chapo, pues eso, denunciaron la situación que se está viviendo en Cataluña, pues eso, mucha elegancia, muy bien. ¿eh? Sí,、exacto. eso, 20-30 segundos, d e j a r a n clara su posición y ala, y al concierto. Y siguieron dándole cañas. A、sí. mí me pareció un detalle estupendo. Muy bien, nada más del bolo, ¿cuánto que e duraría? Hora y media, más o menos, estuvimos allí, ¿no? O sea, yo creo que entramos,、mm. ¿no? eso, o O qué sería? Un poquito, porque salimos a las once y media, yo creo que sería. Se pasó rápido, vamos, es un. Dos pacharanes, duro sí, el concierto. Tío, <risa>、sí. yo, yo me tomé unas cuantas cervezas más. Sí, yo es pero, que no me entraba. Pero sí, sí que, a ver,、eh, nos h a b í a gustado más todavía. Pero ya,、bueno. Es que los conciertos en domingo, para cuando se te empieza a calentar el morro, pues claro, dices, hostia, es que es domingo y,、sí. y, y claro, o、no, n no mola, no mola. Pero bueno, la verdad que chapó, porque esta gente había tocado el viernes en Madrid, el sábado tocaron en Ferrol. Y El domingo aquí en Zaragoza, s e comieron、sí. carretera, pero. pero sí, y lo hicieron fenomenal. O s sea í sí sí, sí, sí, sí. Os lo recomendamos, ¿eh? c a r r e t r a de Carmofone o l l Star s Vivan. Os lo a p u n t é i s en la agenda,、si、en cada ciudad que, donde pasen y, y si estáis presentes. Sí, merece pues, mucho pues la merece pena. Pues merece mucho la pena acudir a los conciertos que hacen. Vamos bueno, con. Y más, ¿sí? en estos tiempos que corran, perdona, compi, pero ver a 18 músicos en el escenario. Pues, o sea, a, mí, a mí me mola mucho porque es el antidogma, ¿no? o sea, lo de la rentabilidad de montar grupos de cuatro para que ya, toque a más y、sí. tal. Dices: Pues toma, me c u e a cuántos muelas, Dieciocho. Y, y, y luego también, lo, yo lo que observo a es la actitud de los músicos. Bueno, allá, la actitud del de saxofonista,、sí. que es el, bueno, el que además ya le entrevistamos aquí. Que es el que bueno, montó la banda, el pero, pero el resto de, de la banda, tanto、eh, las voces que le acompañaban, las, las coristas,、eh, la cantante, Bueno, todo, y todos los, todo、sí. los grupos, todos todo los músicos, p u es es una Una banda que. que、ah, vos, espectacular que, en las coristas, s que la, la otra vez que vinieron aquí a Zaragoza, la última vez no, no pudieron venir porque、sí. les coincidía el bolo. Y esta vez sí que las hemos podido ver, y la verdad que, que muy bien. e n o que s es que se dejan llevar por el bolo. O sea, que son gente que se implica, o sea, que, que s í sí, sí e que... mucha energía. Además, yo creo que les, les alegró e eso. Pues claro, la López no, no estaba llena. Pero para ser un domingo había、sí. bastante gente y yo creo que se, se, se alegraron. Y hablando con la gente que, que, que acude al bolo, la verdad que la gente lo disfrutó muchísimo y, como os decimos, una gran banda y no, no perdáis la oportunidad de, de verlos en directo porque merece la pena. Sí, sí, sí. sí. Vamos, con, vamos con un tema, pues, de, de los g r a m o f o n e s Sí, vamos a estrenar los vinilos que pillamos. Así que os vamos a dejar con el primer corte de la cara A, que yo creo que es de los pocos que todavía no han sonado por aquí. I Don't Know de, de Gran Fole All Stars con este presentando su, su disco Maracas Soul. I don't know de esta, de esta versión que nos, que nos realiza la Gramofone All Stars de, de su nuevo disco, Maracasol, lo que acabamos de escuchar, una maravilla disco.、Eh, os lo recomendamos desde aquí y por supuesto que veáis a la banda en directo, que merece muchísimo la pena. Sí, además me acuerdo que cuando estábamos viendo el concierto y empezaron a tocar esta canción, dije, va, es que como la torpe no la hace nadie. Y a los 20 segundos me hicieron dudar, ¿eh? Sí, eso, <risa> no, no, se me quedó de, mirando este. de, pues, de, de Blues. b u s t e r ¿no? Me parece sí, que no, sí. sí. Y bueno, v e r s i o n a z a Pepinaco. Pepinaco. Bueno, vamos, vamos con. Hemos hablado del concierto de que, tenemos, que hemos,、eh, acudimos la semana que viene y os vamos a dar una convocatoria, sobre todo para la gente que es de Zaragoza, que nos escucha,、sí. que es、eh, para la semana que viene, que es concretamente el 5 de marzo. Bueno, ya lo recordaremos e el siguiente programa. Nos, ah, bueno, es verdad, que aún claro, nos queda otro el, programa. Nos、claro. queda otro programa previo a, al 5 de marzo. 5 de marzo, fiesta que se hace en el parque Tío Jorge, creo, sí, el Tío Jorge.、Sí. En, y que, bueno, pues Radio Topo va a estar allí, como todos los años, con su equipo, emitiendo durante todo el día y con esa pequeña barrita que vamos a tener allí,、eh, y acompañando Pues la festividad de la 5 m a r z o d a con grandes, buenos programas y, bueno, pues. Sí, y horas、bueno. de radio también. Para quienes seáis de fuera y no estéis puestos en la idiosincrasia、uh, <ríe> de Zaragoza, pues bueno, el 5 de marzo aquí en Zaragoza es festivo, se celebra que los carlistas no tomaron la ciudad, pues, pues celebramos eso, o a l á Y eso, el lunes que viene será festivo y siempre p u e s s e s u e l e Habitual que se celebre en, el, en un parque, pues se montan un montón de puestos y suele ser una fiesta bastante popular y reivindicativa.、Sí. Todas las asociaciones montan puestos y tal, este año lo han puesto jodido. Sí, Hay muchos requisitos、sí. que cumplir, pero bueno, pues eso es una fiesta popular en un parque. Van todos colectivos a exponer sus cosas y nosotros, pues, por u e s p supuesto, vamos ahí, montamos el, la radio y hacemos emisión en directo ese día. Montamos una pequeña barrita para u e s p hidratar, porque si no, claro, los locutores se nos... l o s locutoras e s y l、ah, nos c u t o r a q u e d a la lengua como una alpargata. Exacto. Y nada, ahí estaremos durante todo el día, desde el punto de la mañana hasta Bueno, hasta cuando termine la fiesta. Sí, a s í q u e l e Los que vean. De Zaragoza, las que de Zaragoza, pues si os queréis pasar por, el, por nuestro stand, pues os lo agradeceríamos. Y como siempre, pues bueno, ya sí podéis escuchar o ver cómo se hace un programa en directo. De… Y además, todos los años hay mucha colaboración de la gente. Sí, aparte e s t e año, pues bueno, aparte con, pues, con todo lo que ha pasado con el Baltónic, este, pues a partir de las 4 o las 5 de la tarde es, lo, lo han llamado Hip Hop Marzada. Porque se pasarán por, por Radio Topo Pues tres o cuatro raperos que actuarán ahí en directo. Y bueno, pues bueno, aquí no es una música que nos emocione demasiado, pero bueno, es una cuestión de gustos. Desde luego, el mensaje está ahí,、eh, Eso、bueno. sí que lo apoyamos. Así que si estáis en el 5 Marzada, os pasáis por el puesto de Radio Topo. Encantado de veros y a todos y a todas. Y nosotros, que, bueno, tú creo que tienes que trabajar ese día. Sí, yo no trabajo en Zaragoza. Mamón. Bueno, ya. y a cúbica d e p o r t i Yo iré a montar y me iré a currar. Pero eso, 5 de marzo, no os lo perdáis en el Parque Tío Jorge, Radio Topo, yeah.、Bon life. Y venga, Vamos e n g v a a poner un tema y seguimos con más cosas del programa que tenemos para vosotros y vosotras. Sí, los vamos a dejar con una banda navarra también. Estos son de Tafalla, Fartaco K. Es una banda que por aquí ya hemos puesto. A mí, a mí me gustan mucho. Y bueno, pues esto es de sí, un disco que sacaron hace un par de que, años. Que, creo que nos mandaron el disco, ¿no? Sí, nos aquí, mandaron uno. De hecho, nos pasó una cosa curiosa porque lo mandaron aquí a la radio. Y por la portada nos mandaron ese de Alienados, creíamos que era algo de j a r c o n e o algo, y lo dejamos ahí p a r a que lo pillaran los jarcones. <risa> Hasta que nos dimos cuenta de, hostia, ¿no? Que estos son los de t a z a y a que hacen SK a y lo escuchamos. Sí, una banda además muy reivindicativa también. Sí, sí, también sí, son.、Bien. Estos también los puedes confundir con que son de Euskadi.、Sí. <risa> bueno, cuidado con eso.、Ah, es por <risa> molestar. ¿eh? No, pues eso, una、Me、banda que, que suena, suena suena muy chula, suena muy chula. Y aquí los deberíamos traer. Porque es que los tenemos al lado. Y、pues pues、deberían venir. Deberían、pues、ver. Si nos ponemos las pilas, compañero. Sí, la pila las pilas que. <risa> que más estamos trabajando en muchas cosas del programa.、Sí. ¿eh? Venga, ¿eh? suéltalo. Suéltalo a <risa> la primicia. Ya que. Bueno, Radio t o b o va a sacar camisetas. <risa>、eh, sí, esas ya están e s a s ya están e s a s Que el 5 de marzo estarán. Pero escándalo a s o t r a s también está en. En trámites de hacer lo mismo.、Eh, escándalo después de 20. 22, 23 años, no sé cuántos años llevamos aquí en esta emisora. Pues bueno, vamos a por fin, por fin vamos a sacar un m e r c h a n d i s i n g p r o p i o que será para dentro muy poquito. Solo decimos、sí. eso, dentro muy poquito. No, no podemos avanzar más, pero esta vez la. Esta la cosa está. Ya, ya la tenemos, ya la tenemos. Sí,、Así. vamos, tenemos la pasta para hacerlo.、Pues、es <risa> n o no, no, falta hacerlo. En, tenemos el sitio, de, de, nos falta. De, bueno. No voy a contar Hostia,、no. eh, Por cierto, este programa、mm. se lo teníamos que dedicar a nuestra mecenas. Ah, es verdad. Bueno,、si、es ya, gracias ya, ya. a la cual se van a hacer las camisetas. Sí, es verdad,、llamado. nuestra mecenas. <risas> no, una persona que siempre colabora con el programa todos los años, que, que nos dona pues, un, una determinada cantidad、eh, y que bueno, pues, siempre le agradecemos en todos los programas. Ya le hicimos una dedicación en, en un programa anterior, pero que, que sepa sí, que, sí, que además sí, sí, tenemos sí. un regalo para ella. ¿no? Sí, este año vamos a hacer merchandising. Tenemos una clara. Decisión de hacerlo. Y, y para los, las que nos han pedido merchandising del programa, que sepan que dentro muy poquito llegará a sus sí, sí. A sus casas ese pero, merchandising. Pero que, que、no、si puede... le queréis hacer un scratch a Miñón y el 5 de marzo, por mí bien, porque yo no voy a estar. Así que. Bueno,、Arzo、eso,、ron. que sepan que dentro muy poquito vamos a tener. ¡A de guayo! Vamos a tener el, el merchandising del programa. Bueno, vamos con ello, vamos con Tarta Coca y con la canción. r u d e g l 116 al 101.8 de la FM, escucháis el Radiotopo y estos escándalos, ondas, tu cita y dosis semanal con el Scal, Reggae y demás. Rimos t calientes, hemos, acabamos de escuchar a Scavidean con la canción Rudegal. Y, y vamos ahora con un, con un grupo, vamos a decir, un poco más antiguo, más. Sí, bueno,、oh, por lo menos para pa、eh. nosotros es antiguo porque. Lo que lleva unos cuantos, años, unos cuantos muchos años ahí en. Sí, de hecho la lo, los pudimos ver en directo en Belpuig. Exacto, en sí.、Belpuch. Son los Man on Town. Los Man on Town vuelven de nuevo y vuelven de la mano de Bristol Records.、Eh, y creo que dentro de p o t o van a sacar un nuevo disco. Sí, por desgracia, el disco que van a sacar yo creo que no nos va a gustar como, los, como nos gustaban los discos anteriores, pero bueno. Vamos a leer aquí la hoja、ah. promocional que han sacado de Bristol Records, que es un sello de Bilbao. Sí, además, pues, ya, ya entrevistamos en otro programa y bueno, siempre hemos puesto temas de bandas que han editado. Y bueno, pues que También nos alegra que, evidentemente,、pues, Manhuntown tenga un nuevo disco con este sello. Y aquí, este escándalo, p u e siempre s con Bristol a muerte. A muerte. Pues m i r a dice, b i s t o n Records se enorgullece en anunciar el próximo lanzamiento del nuevo álbum de Marontown con el título Freedom Call.、Eh, diez nuevos temas de la banda de b i s t o n Londres, que esperábamos que vean la luz la próxima primavera y que sean editados en formato CD y LP, incluyendo la colaboración estelar en uno de los temas de Fermín Muguruza. Como es bien sabido, Marontown fusiona la espiritualidad y el sonido cinemático del ska clásico con rap callejero contemporáneo y atrevido rodajas de fum latino. El octeto lleva 30 años entusiasmando a audiencias de todo el mundo con su explosión de ska, rap y dub en temas como Fire, Pound to the Dollar, Cumbia Infernal, etc. é t e r a Recién salidos de la uni en el año 1987, surgió la idea de formar una banda mientras、eh, Duman Harman y Ryan Dadar、eh, pasaban unos meses en la pequeña aldea de w a l d s t o n e s en las montañas de Jamaica. De vuelta en Londres, consiguieron más o menos sacar un sonido que se aproximó a l SK a y tuvieron la suerte de recibir buenos consejos de p r i n t Buster, s a quien conocieron, y la leyenda londinense del SK a celta Gay Gaz Mayal de t r o j a n s Uno de nuestros héroes. Sí, sí, sí.、Oh, sí los Mayans y los Troyans, y lo hemos <risa> puesto c o un montón de. Pedazo o sea, de alicate. <risa> <risa> <O> sea, <risa> un nunca, referente. <risa> nunca mejor dicho. <risa> bueno, como nos dicen aquí, el nombre Maron Town define perfectamente el espíritu de la banda: libertad y autoconfianza. Los Maroons, los Cimarrones, fueron los esclavos huidos de las plantaciones que formaron comunidades autónomas. La primera formación de la banda, de 1990, incluía tres hombres y cuatro mujeres, y era evidente que existía magia creativa entre ellos. Un buen día, Ryan, en la recepción de un edificio de del norte de Londres, coincidió con John Bradbury, el baterista de los B-Specials, sus ídolos en la adolescencia. Hicieron buenas migas, consiguieron. Consiguiendo que produjeran su primer single City Riot, que era una versión de j b、eh, eh, Samba de c a r n a、eh, v a l Adderlane, que ya había versioneado anteriormente a Prince Buster. Autoeditaron sus propios 7 pulgadas y casi inmediatamente el legendario John Peel comenzó a programarlos regularmente. Sus excitantes shows en directo les han llevado y por prestigiosos festivales y locales de, de todo el continente, desde de Escandinavia hasta España. Han hecho giras por Japón, Canadá y Venezuela, Bardados, Jamaica, Sri Lanka, Brunei, Indonesia y Asia Central. También hicieron historias cuando fueron sponsorizados por el importe de 100.000 libras por Dr. Martins.、Oh, yeah. Fue el mayor acuerdo celebrado entre una gran firma y una banda sin contrato discográfico. No Sabía yo, e h solo el Martín. Y bueno, así que Maron Town no es simplemente una banda de reggae más. Su música, aunque sí, sí, sí. <risa> Aunque calificada a veces con razón como reggae, es una innovadora mistura de sonidos y p u e s eso, con elementos de ska, rap, jazz, soul y funk. Prácticamente todos los temas de su repertorio son originales y las letras son positivas, no violentas, inspiradoras e inteligibles. Pues muy contentos de que Bristol Records se edite nuevamente Manon Town. Manon Town tiene unos temazos, los hemos visto en directo, son geniales. ¡Tú y u o One Piece! ¡Y One Piece, no! ¡No! Bueno, pues un grito que en un concierto hace muchos años le salió al. El... Sí, no. No, no. no se quedó contento con la respuesta. No, no, la verdad que no. Pero bueno, pero sí, pero es una banda que tiene, bueno, unos temazos impresionantes. Siempre nos ha encantado, pues ese Fire, por ejemplo, el Pound、sí. e l Dólar, c o muy bien infernal. Pues bueno, lo que hemos.、Eh, y más todavía. Y que, bueno, pues edite con Bristol Records, contentísimos.、Eh, imagino que presentaremos el en directo. El, el disco cuando se,、eh, cuando se edite, y bueno, pues a ver el Xavier Briston que nos comenta. De, parecía que era para primavera, según, según decían. Aún falta, aún, aún falta. falta un poquito. Y más en Zaragoza. Pero bueno, <risa> apuntarlo en vuestros discos que tenéis que pillar para la primavera de este año. Sí, como ya hemos dicho, es un grupo que mezcla rap, mezcla funk, mezcla jazz, mezcla muchas cosas con el SK. Y este último disco, pues tiene pinta de que.、Bueno. De que han echado un poquito más del otro que de Ska, no lo sé, ya veremos a ver cómo e se l dice. Confía, confía, confía, además, Sí,、eh, confiemos, además. Bueno, además, incluso en,、eh, colabora Fermín Mugruza, u ¿no? Eso es bueno. <risa> <risa> que bueno, la, la cosa es que han puesto, han puesto un tema de promo, la verdad que no, no nos n o ha gustado demasiado, entonces vamos a recordar un tema viejo de m a r o u n Town, de los m a r o u n Town que conocemos nosotros. Que además nos sirve para engarzar con, con otra convocatoria. Sí, la huelga del 8 de marzo, dentro de p o q u i t o huelga internacional, huelga general de mujeres, 8 de marzo, que además Radio Topo va a hacer. Bueno,、no、emisión sería, especial. Emisión, exacto, y va a hacer s e seguimiento, emisión especial de la huelga general, con programas exclusivamente realizados por mujeres, y que, y que, como siempre decimos, escúchalo, y mientras tanto también participa la huelga. Claro que sí, aquí desde Escándalo apoyamos la huelga el 8 de marzo y mientras tanto os vamos a dejar con un temita viejo de Maron Town que se llama Women Say No. Últimos minutos del programa, ya vamos terminando. Escándole、eh, a su final. Volveremos la semana que viene, pero bueno, aún tenemos un par de temitas. Sí, a n o s caben dos. Exacto, nos no, no caben todavía un par de temas que presentaros en el programa de hoy. Y uno de ellos es, bueno, bueno, por cierto, de todas formas, o l v i d a o s de la morgue, desde aquí,、eh, esta banda de Pun, Cutre carru... Pun Baturro. Baturro Aragonés. Eh, oye, muchas felicidades. Estudios el viernes en el su cumpleaños, cumplió el décimo aniversario, aniversario, además en la sala de rebato, en el, en el local, ya,、pues、cumplir, en el centro social. Donde... Para cumplir 10 años es tan fatal, ¿eh? fatal. Yo、están、los veo por mayor. Todos b u e n o p u e s Felicidades desde aquí. Y bueno, el primer,、eh, Creo que el primer concierto de Olvidados de la Morgue fue hace 10 años en la sala de rebato. Y el viernes pasado, pues cumplieron su décimo aniversario de ahí. Muchas felicidades. Y también les acompañaba el. Criatura. Criatura, exacto. Ya、no、me acordaba. <risa> felicidades a las, dos, a las dos bandas por la noche que nos dieron en el rebato. Venga, vamos con más música. Sí, bueno, ahora vamos con un grupo, un grupo catalán que hemos puesto por aquí. Vale, y... a... Lo hemos、no? puesto alguna vez. De hecho, bueno, hemos puesto un. Un tema, una versión que hacen de, de la serie esta de Juego de Tronos. Tienen una, una versión, la verdad, que muy chula, Winter s c o m m i n g <ríe> Y bueno, pues ahora os vamos a dejar con, con un tema de un disco que sacaron hace un par de años. Creo que es el único disco que han sacado. Y la verdad, que nu nunca los hemos visto en directo, porque eso es un grupo pues, que salió hace unos pocos años y a nosotros ya no. Ya. No nos ha pillado en época de viajes. <risa> <risa> hablando en plata. Algún viaje d e d i c o hacemos, Sí, <risa> pero muy selecto. Y, yo,、no、y consideraría de por medio. e s o es un poco selecto. Es que esos que se sea, de s mayores, es que no se os puede sacar de casa ya. <risa> bueno, que hablamos de f a n t á c t e l e s un grupo, grupo catalán que la verdad que suena, suena bastante bien, así que a ver si mi compañero deja de volver loco al <risa> <A lado risa> cacharro. Venga, dale, os vamos a dejar con Madame Angie de los f a n t á c t e l e s You don't like this reality Y bueno, pues nos tenemos que despedir ya. Ya、so、van a dar las 9 de la noche. Tenemos aquí al siguiente programa ya preparado para entrar. Así que bueno, sin más, nos vamos、sí. a dejar con un temita para despedir. Sí, ya, nos, ya terminamos. Volvemos la semana que viene con más e SK. c a l Bueno, igual tenemos la semana que viene una, una, una sorpresa. 9 ¿no? que hay por aquí, j u a c h o Escalari.、Eh, igual tenemos una, una entrevista. Pero bueno, ya, ya veremos. Ya os vamos comentando. <risa> Si、sí, sí, seguís el, nuestro Facebook,、eh, escándalas ondas, ya, ya lo. Ondas, así onda, ¿no? comencemos, s a b e s Compa, que baja. Va. <risa> Venga, vamos con. Terminamos con Escavidean, que, que me has preparado por aquí. Esta banda que, pues, no, la semana pasada la escuchamos también、aquí. Sí, la semana pasada pusimos un tema así que t i r a b a más a r h t m a n Blues y más a tal. Es una banda que a mí me gustan mucho. Estos son, son los que dijimos que eran de Euskadi, son de, son de Pamplona, graban con, con la gente de sus Tryan Records, que la verdad que están haciendo cosas muy chulas. Y bueno, pues eso, el debate de si es Navarra es e u s k a d i、bueno, o t á se lo、dejalo. dejamos a los que viven ahí, que es cosa suya. Nosotros os vamos a dejar con este grupo bien chulo, os cavidean y el tema, i t h a l e taco amorantea.